Amables oyentes, estamos ampliando las referencias a las prácticas, las convicciones, la liturgia del Islam. Cuando se ora, porque nos referíamos hace poco a la oración, para ayudar a las devociones hay unos rosarios que tienen 99 cuentas, porque 99 son los nombres de Alá. Las oraciones tomadas del Corán se llaman fars. Las de la predicación de Mahoma se llaman sanat. Y las improvisadas se llaman nafal. Al orar, el fiel se vuelve siempre en dirección hacia la meca, como ya hemos explicado, que es el kibla o punto de adoración. Y en todas las mezquitas la dirección de vida está señalada en el muro con un nicho. El viernes es el equivalente maometano al domingo cristiano, y el viernes todos los varones deben asistir a la mezquita, tomar parte en la oración dirigida por el imán y escuchar el sermón del mediodía, el kudvaj. Si asisten mujeres al servicio de la mezquita deben permanecer en la parte del edificio que les está reservada a ellas. También habíamos señalado que otro deber práctico es el ayuno, pero el ayuno implica mucho más que el no comer, implica la completa abstención entre la aurora y el crepúsculo de alimento, bebida, tabaco y relaciones sexuales durante todo el mes de Ramadán. Esta festividad seguía por el calendario lunar, porque el calendario muslín es un calendario lunar, y termina con el pequeño bairán rompimiento del ayuno que da lugar a regocijos generales, a visitas y limosnas. Y 70 días después se festeja el Gran Bairán, que señala el final del año maometano Y durante el primer mes del año se celebra el Mojarrán, que también es un periodo de regocijo y de regalos. Hemos explicado también que se pide que se dé limosna, porque es una obligación práctica, en teoría, todo musulmán tiene que consagrar una parte de sus ingresos al sostenimiento de los pobres. Pero algunos juristas muslímes sostienen que este deber no ha quedado abolido, porque algunos creen que sí, que quedó abolido porque hay instituciones oficiales que se ocupan de los pobres. Pero dicen que la limosna no debe ser considerada como un impuesto, sino como un préstamo voluntario a Dios que recompensará a sus fieles cuando él los juzgue conveniente. Es decir, ustedes dan una limosna, le están prestando a Dios y Dios un día se los va a devolver conforme a su generosidad. Y también estaba el asunto de la peregrinación a la Meca, que todo muslín debe hacer por lo menos una vez en la vida, según ya hemos explicado. Ahora, los, los muslímes son circuncidados y Mahoma tomó este antiguo rito de la costumbre judaica y de otras costumbres vigentes en el mundo de Mahoma y si bien el Corán no lo impone el hecho de la circuncisión es una costumbre general los niños son circuncidados habitualmente entre los 6 y los 8 años aunque es legal hacerlos 7 días después del nacimiento y aún a los 12 años y hay tribus africanas que circuncidan también a las niñas. Está formalmente prohibido tomar bebidas alcohólicas, apostar y comer carne de cerdo. Los musulmanes tienen también prohibido consumir carne de animales muertos, de muerte natural, pues toda la carne comestible ha de ser sangrada a la manera judía, es decir, carne kosher, los únicos sacrificios admitidos por el Islán son los que se ofrecen durante el Hajj a la Meca y la carne de las víctimas ha de darse a los pobres. Ahora, un buen muslín tiene también otros deberes, por ejemplo, la obediencia de los hijos a los padres, la obediencia de la esposa al marido, las limosnas de los ricos después de las fiestas, las oraciones improvisadas, etcétera Y hubo también en un tiempo la obligación de la guerra santa. Esta obligación no ha desaparecido del todo. Se aplicó en muchas partes y se aplica todavía en situaciones que conocemos todos en el orden político y que no tratamos en este tipo de programas. Por otra parte ya sabemos lo importante que es para los partidarios o seguidores del Islam el Corán. Ya hemos explicado muchas veces que es considerado la palabra infalible de Alá, que es un manual de conducta, que es un tratado de teología y que rige la comunidad islámica junto con otros textos sagrados en todo lo referente a la fe, la doctrina, la purificación, las oraciones, las limosnas, el matrimonio, la muerte, el ayuno, los alimentos permitidos, los castigos, etcétera. Para el Islam, el Corán y la tradición son las fuentes infalibles del derecho islámico. Sobre esta base, los ulemas, ulemas que son los doctores en derecho y teología, análogos a los escribas judíos, escribieron el principio del Ijma, del consenso. Erigieron el vasto edificio de la legislación social y política. Muy pronto se abolió el derecho de interpretación individual, dicen que se cerró la puerta a ese derecho y no se permitió ninguna adición al grupo de los intérpretes autorizados y hay cuatro grandes escuelas de derecho en el Islam los hanifitas fundada por Abu Hanifa los Malikitas, cuyo fundador fue Malik ibn Anas los Shafis, que reciben su nombre de Shafi y los Zambalitas fundados por Ahmad Ibn Anbal. El derecho islámico estuvo vigente en los tribunales religiosos y en gran medida también en los tribunales civiles, y no solo que estuvo, sino que en algunas comunidades todavía está vigente, excepto en los países donde la iglesia o la religión y el Estado quedaron separados. Pero en todos los países mahometanos se reconoce la competencia religiosa de los muftis, juristas independientes del poder secular, para todo problema legal. De manera amables oyentes que el Islam tiene una estructura sumamente interesante. Es algo complicada, por cierto, no tiene en algunos detalles mucha similitud con las estructuras características del cristianismo, pero de todas maneras es digna del mayor respeto del estudio, del examen, por parte de los eruditos y también por parte de los interesados en conocer mejor el Islam desde adentro, como lo estamos haciendo desde hace ya buen número de pláticas, y poder entender así algunos de los procesos y procedimientos que se registran en la actualidad. Nosotros no intentamos con esto denostar al islam, no queremos hablar en contra del islam, no queremos agraviar al islam queremos explicar con la mayor claridad, lealtad posible todas sus convicciones puede ser que en algún detalle dejemos alguna confusión o algún error que estamos dispuestos a corregir si nuestros oyentes nos escriben para informarnos pero sin duda alguna eh, las enseñanzas de Mahoma han tenido siempre una gran influencia moral Y una estructura que puede ser que no coincida con nuestra manera de pensar, pero que ha servido para preservar la ortodoxia del Islam a través de los siglos. Es cierto que Mahoma profetizó que sus fieles se dividirían en sectas. Mahoma hablaba de 72 sectas. Pero después esa cifra con el curso de la historia quedó sobrepasada. Porque hubo... Sismáticos. Los primeros fueron los carijitas, que eran fanáticamente ortodoxos y muy diferentes de las sectas posteriores, como los mutazalitas, apodados los libres pensadores del islam, y los murjitas. La división más importante de la que tenemos evidencias históricas en nuestro propio tiempo es la división entre los chiitas y los sunnitas. Los chiítas, subdivididos en imanis, ismailitas y zaidis, que dominan en el antiguo territorio de Persia y en el Yemen. Y los sunitas, que están en el resto del mundo mahometano o que estaban. Actualmente la situación es un poco eh, variable según las circunstancias políticas. Pero se acabó mi tiempo, amables oyentes. Seguimos otro día más hablando de las sectas musulmanas y otros temas parecidos. Gracias.